Argentina Potencia El presidente Menem so sorprendió a todos en España Sí, pero más sorprendió sí. este, la presencia de Fidel Castro Bueno, no, y pero llegó... Menem sorprendió a todos diciendo que es amigo de Fidel Castro Bueno, también era amigo de Vico, de Alfonsín en una época Fue amigo de tanta gente que puede ser amigo de Castro A pesar de que Castro, digamos, que lo opacó un poco con su presencia, cosa sí. que es raro porque opacar al presidente Menem ser la vedette de, de un encuentro de, el de Menem. No, no cualquiera lo puede hacer. Solo sí. la barba de Castro. Sí, y, y debe ser el último idealista y socialista de los pocos que quedan. Sí, entonces, el digamos, claro, entonces es como que opacó a la, a la presencia de Menem y todo giraba en torno a él, cosa que a Menem le debe molestar un poco. Por supuesto. Pero no es de ahí precisamente que vienen los constantes ataques del presidente Menem o del gobierno a la política cubana. Ayer se dieron palazos entre Este, en sendos discursos. Menem le dijo: sin libertad no se consigue nada. Claro, y el dijo. otro dijo: no te vamos por cambiar de ideología no vas a terminar viviendo es en París idea, o en Londres. Bueno, digamos cambiando de ideología. Fausto, le el dijo. presidente fue invitado a Washington, viaja bastante seguido, así que no está tan mal lo que ha dicho el presidente después de todo. Pero esto viene de hace mucho esta pelea sí, entre bien. Castro y Menem y nosotros vamos a presentar un viejo documento que habíamos presentado alguna vez, pero que volvemos a presentar para que sepan de qué se trata todo esto. Informe de la CIA ¿Qué Carlos, chicos? ¿No nos estarán pinchando el teléfono, no? Desde que se crearon los teléfonos, se pinchan los teléfonos no, ahora vamos. La situación cubana Este es un tema muy importante, nosotros queremos saber ¿Qué nivel de amistad tienes tú con el presidente Bush? Eh, si digo excelente, te van a decir que soy una exagerada Entonces debes saber que nos están por invadir la isla, Carlos ¿Están dudando los yanquis invadirlos o no? Eh, esta mañana casualmente me preguntaban sobre el tema ¿Y tú qué le has aconsejado? ¡Carlos! ¡Eh! ¡Carlos! ¿Dónde? ¡No te borre, ¡Carlos! Si bien el sucio dictador Fidel Castro busca consenso internacional para salir de su crítica situación su suerte está echada Los pactos con nuestros aliados ya han sido acordados. Hola, sí. Sí, le hablo a la Cancillería Argentina. Sí, mire, nos interesaría que el presidente Bush lo nombre a menos en algún discurso. ¿Un supermercado inaugura mañana? No, no me sirve. No, no. No, mire, lo que queríamos ver es el tema de Cuba. Sí, sí, lo, si hay invasión o no te no, porque... va, bueno, no sé, yo pensando en lo de Irak, ahí no fue bien, me parece. ¿Cuántas naves habría que mandar? Dos naves. El asqueroso dictador Fidel Castro volvió a comunicarse con el presidente Menem para averiguar qué le había recomendado al Pentágono sobre la posibilidad de invadir Cuba. Finalmente, ¿qué le aconsejaste a los yanquis, Carlos? Cirugía mayor sin anestesia. Cortamos por los sanos. ¿Cómo cortamos por los sanos? ¿Van a invadir ustedes también? Por supuesto. Si queríamos mantener buenas relaciones con... ¿Estados Unidos? ¿Pero cómo me haces esto? ¿Qué es lo que te he ofrecido a cambio? ¿Eh? ¿Eh? No, no, no, no, no, hay, no hay respuesta para esa pregunta. Es tarde para el repulsivo dictador. Las negociaciones hechas son muy beneficiosas para los argentinos. ¿Cuántas naves habría que mandar? Dos naves. Escúcheme, pero si le mando dos naves, lo nombra dos veces. Sí, y si le mando un avión, lo nombra sin reírse. Bueno... Una oferta especial tiene para nosotros, pero, pero qué especial para nosotros. A ver, cuénteme. El enfermo dictador cubano, desahuciado ya, volvió a insistir sobre los términos del pacto con la Argentina. Algo te habrán ofrecido, Carlos, un crédito a standby, quizás la reconstrucción de Cuba. Disculpa oh. me que te interrumpa, estamos llevando a cabo un proceso de integración. ¿no? Pero chico, ¿cómo hace eso? El punto tal que Gorbachov nos felicitó a los argentinos por el paso que habíamos dado. Gorbachov también. ¿Qué te dieron, Carlos? Dime. No, no, no, no hay, no hay para esa pregunta. ¿Qué ¿eh? ¿Te, te dieron a cambio? Dímelo. Pero qué digo? Está, si estoy diciendo, está, el, el, el ¿Por qué sobre, sobre este tema? O yo hablo en japonés. No, Carlos, pero me lo tiene que decir. Le estoy diciendo. El cerdo Castro ni imagina que si antes exportaba la revolución, otro argentino como el Che Guevara desatará en su país un movimiento revolucionario sin precedentes es hora de que los cubanos partamos hacia el primer mundo que salgamos de este atraso que sepamos que las ideologías han muerto que la revolución productiva cubana está en marcha con los cubanos pobres que tienen nada con los cubanos ricos que viven en Miami siganme, siganme Cuba Levántate Y va peor, y anda. Sí. El Menemismo llega a Cuba. La paz y el orden se establecerán en la isla. Pero quedará un gran conductor, sos el primer trabajador. Pero quedará un gran conductor, sos el primer trabajador. Con Cuba a cargo de los argentinos, el Caribe es nuestro. Argentina. Potencia uh.